Sí, Juan Mauro Monteiro, que está en Santa Rosa. ¿Cómo andas, Mauro? ¿Cómo estás, Cintia? Buen día para todo el equipo y también para vos. ¿Saben cuál es la postal en Santa Rosa ah, a esta eh? hora de la mañana? ¿Cuál, cuál? Eh, eh, hay este operarios, trabajadores de la Municipalidad de Santa Rosa que son parte de la Dirección de Tránsito en cada una de las esquinas donde hay escarcha. Uh -huh, claro. ¿Qué hacen ahí los inspectores de tránsito? intenta decirte tené cuidado eh andar despacio, cuidado que hay escarcha, si hay algún gil o alguna gila que quiere pasar rápido por una esquina, le dicen despacito, este hoy que se cayó una helada y si llegás a pasar rápido te puede llegar a, a caer o puede llegar a chocar otro auto, así que la postal de hoy a la mañana en Santa Rosa es eh, o son eh, inspectores o inspectoras de tránsito Cuidando que la gente no pise la esparcha. Ayer mi este grúa de confianza, Ajá, grúa El Negro, la tenés la es como si fuera un hermano ya, te lo llamo todo el tiempo, grúa El Negro, me contaba que tuvo una bañada terrible porque hubo tanta gente que derrapó este choques de moto, choques de auto. Entonces, bueno, le tocó hacer el arrastre este ma, con, con más este frecuencia que otros lunes tuvo que levantar boludo claro exactamente <risa> exactamente ¿Qué va a hacer, bueno eso eh? es lo que se ve en Santa Rosa y bueno y hay muchas muchas esquinas donde ha, este ha habido agua eso se, se escarchó entonces de a poquito se va rompiendo con el paso de los autos las motos o las bicicletas y es cierto hay que tener un poco de cuidado hasta pasando caminando por el lugar. O sea, pasás caminando por el lugar, también tenés que tener un poco de, de cuidado Y ni te digo si andás con un auto con las gomas gastadas Bueno, Eso. que sería mi caso, por ejemplo O el mío, por ejemplo <risa> Entonces hay que pasar en primera, despacito, como tipo pueblo saludando Claro Y en realidad no querés saludar, lo que querés que no se te vaya del auto para para todos lados No Así es que día que para vimos... andar de trampa Eh, no, no, aparte hace frío. Hace no, frío. Man. Bueno, pero cuando hace frío es lindo andar de trampa también. Le pone un poquito de candela a la cosa. Sí, sí. Si sí, llegaba a un lugar que tenga el, la calefa <risa> prendida. Bueno, bueno che, eh, no, ¿qué me tenés? Bueno, nos metemos un poquito en la información. ¿no? Una la mañana adelantábamos esta información que, teníamos, que veníamos manejando, que tiene que ver con una causa archivada que hizo el Poder Judicial o la Justicia, con el caso Lautaro Ardura, el delegado gremial de ATE, que que sufrió un ataque según denunció el propio el propio sindicato y según también el sindicato una un este una, una un intento de homicidio sufrió este eh, o habría sufrido este mm. delegado gremial, finalmente la justicia dijo que hubo lesiones leves entre dos personas que tuvieron una discusión y archivó la causa de Luciano de Lautaro Ardura. Eh lo que va a ser a partir de ahora es apelar esta decisión de, del fiscal Casenave y van a ir hasta el fiscal general Máximo Paulucci, a él ya le mandaron una una nota eh este presentándose con esta con esta apelación a la decisión que tomó el fiscal Casenave. Salieron desde el desde este, el sindicato ATE A, este, a hablar en una conferencia de prensa, pero también habló el propio Lautaro Ardura, eh, también haciéndose eco un poco de lo que dijo Roxana Rechimón, la secretaria general, eh, que dijo que le parece muy pero muy llamativo este y, y sienta un precedente respecto a algunas eh, cuestiones de violencia que se viven en algunos lugares puntuales del hospital Lucio Muelas, tomar esta decisión de eh, archivar la causa. Lautaro Ardura habló, dijo que intentaron matarlo y que un compañero, según dice él, que ya no se podría llamar compañero por lo que le hizo, sacó un cuchillo e intentó clavárselo dos veces en el cuello y dos veces en el estómago. Si les parece, escuchamos parte de lo que decía Lautaro en conferencia de prensa. Dale. ¿Y, Lautaro, ¿qué pasó ese día? Si lo podés contar. Mirá, yo, a ver, traerlo otra vez, me parece que... Que no da porque ya están todos a aportar las pruebas, digamos, tenemos acá el... Pero para la gente que eh, no sabe, la gente claro, que, no lo, que, lo, que no conoce y, el caso. A ver, básicamente me intentaron matar. ¿Cómo me intentaron matar? Miren, entró el compañero Correa, si se podría así compañero, porque un compañero no, no actúa de esa manera, preguntando de mala forma dónde estaban las bolsas de cristal que se utilizan para para empaquetar eh, las bolsas de gas y demás para esterilizar. Bueno, a lo que yo le respondí que, que había sido yo el que había hecho eso, lo hice en mi guardia del sábado, que me lo había autorizado la jefa del servicio, eh, a lo que él me empieza a insultar, a decirme, bueno, a ver, no quiero, no quiero ampliar lo que me dijo exactamente, pero me insultó, con mi físico con un montón de otras cuestiones que no que me parece que nombrarla no tiene sentido. Eh, seguido de eso, sin razón alguna, se acerca a donde yo estaba almorzando con mis compañeros y me empieza a, como a agredir, a decirme qué me dijiste, qué me dijiste, cuando yo nunca le había respondido. que En realidad sí le respondí, que le dije que las maneras en las que él me estaba diciendo, digamos insultándome, no eran las correctas. Eh, cuando le digo eso se acerca a mi lado me toma del cuello y agarra el cuchillo que tenía mi compañero Alex y con él me intenta apuñalar dos veces al cuello cuando me, yo la verdad que no sé cómo pude hacer para cubrirme en ese momento eh, pero intenté pararme cuando intento pararme él como que retrocede y me intenta apuñalar dos veces al estómago digo corrió riesgo mi vida de esa manera A mí me parece injusto la, la decisión que ha tomado el fiscal Oscar Casenave porque primero no se investigó cómo se debió, se tomó testimonio de gente que no estuvo eh, y es totalmente incorrecto, es inmoral para la justicia. Ahí escuchábamos, Cintia, a Lautaro Ardura, el delegado gremial de ATE que fue o habría sido atacado por otro compañero de trabajo en el área de esterilización del hospital Lucio Molas. Eh, lo que va a hacer ATE a partir de ahora es apelar esta decisión que tomó Casenave directamente al fiscal general que es Máximo Paulucci. Esto es un uh -huh. trámite que continuará la justicia. Para la justicia hubo una discusión y hubo lesiones leves para ATE hubo un intento de homicidio. Eh, una consulta un detalle este que, que no es menor, digo, bueno, el archivo no causa estado, así que si se aportan nuevas pruebas siempre se puede este recuperar puede la causa, claro. Eh, pero la fiscalía considera que hay entonces lesiones leves. Por las lesiones leves sí continúa la causa y se archiva el eh, la tentativa de homicidio, ¿no? Porque considerará el fiscal que no hubo voluntad de matar. Claro, eh, lo que dice... Pero el... la de elecciones sí continúa. Claro, porque lo que dice... Eh, eh, tengo entendido que sí, porque lo que dice la justicia, o lo que dice el fiscal o la fiscalía o el Ministerio uh -huh. Público Fiscal es que eh, no hay un testigo eh, uh -huh. objetivo de la situación para determinar eh, que continúe la investigación. Y es por eso que la archiva a la causa, uno intenta creer que la causa se archivó justamente por las lesiones leves, porque nunca se inició una causa por una tentativa de homicidio, eso Ajá. es lo que eh, denunció ATE en su momento. La causa siempre fue por lesiones leves, Ajá, y bien, eso o sea, es lo que está bien. diciendo ATE, es que el fiscal no investigó ¿Tampoco? todas las pruebas que claro. aportó, en este caso la querella, eh, que es eh, parte el, el, el, el, el, el gremio ATE, Eh, lo que le están pidiendo o le están exigiendo al, al fiscal Casenave es que investigue todas las pruebas que presentó, en este caso ATE, que según ellos no lo ha hecho, y por eso eh, archiva la causa. Perfecto, Mauro, gracias. Hasta luego. Hasta luego.